Hola Alicia, también un gusto para mí, muy bien. Bueno, este sí, tal cual el Intendente lo manifestó, eh, nosotros vemos de que había una necesidad en este sentido y que los vecinos recurren por eh, distintos problemas que pueden darse en la comunidad a este centro donde nosotros colaboramos con ellos para que puedan eh, restablecer el diálogo en caso que estuviera cortado y de esa manera eh, en muchos casos observamos que los vecinos tienen eh, una solución a los conflictos este, que traen cuando llegan al centro vecinal. Eh, la mayoría de las veces viene eh, una sola de las partes, lo que nosotros este, intentamos es que se puede hacer una mediación, pero en, a veces este, no llegamos a esa instancia, no obstante seguimos trabajando con las partes por separado porque esta es una instancia voluntaria, quiere decir si no hay una coincidencia en el sentido de venir a, este, al, a hacer una mediación, Eh, seguimos trabajando con cada una de las partes y nosotros decimos que con nuestra este, colaboración, eh, habilitando la palabra de los vecinos, igualmente eh, vemos que se puede llegar a soluciones por separado. La mayoría de los conflictos que se presentan eh, observamos que hay muchos de medianera, como vos decís, eh, ruidos molestos y también eh, por animales. Es decir, por mascotas Observamos muchos este, conflictos que se presentan por este mascotas eh, Y bueno, de cualquier manera También eh, aparecen otro tipo de problemas este, Que son eh, completamente bueno este, diferentes a estos Pero que se dan en un menor número eh, Y que también este, son parte de la... Eh, bueno, de la problemática entre vecinos. Bien, eh, y estamos hablando de que buscan esta, esta ayuda antes de ingresar en un camino de, de violencia, María Elena. Eh, a veces, este, bueno, eso es, eh, sí, en muchos casos antes de, eh, de ingresar en un camino de violencia, que esto es muy bueno porque en realidad eh, en estos casos el vecino eh, que siente que esto podría llegar a derivar en una situación de violencia recurre a el centro donde nosotros tratamos de que se haga prevención este en este sentido. Después gestionamos y bueno, lo ideal es que se llegue a una solución. En otros casos ha habido eh, previamente un pasar por otras instituciones o por otros este, espacios donde también se trabaja con los conflictos, pero como no hay un delito eh, configurado, entonces eh, no existen o, o es más difícil desde esas otras instituciones este, que se resuelva. En realidad la, lo distinto que, que, este, que pasa y que nosotros eh, le decimos a los vecinos eh, es que nosotros eh, colaboramos para que sean ellos lo que lo resuelvan, Te quiero decir que esto es distinto, en líneas generales eh, la gente no está acostumbrada a ser partícipe de la solución, eh, está acostumbrada a que un tercero le resuelva la situación. Por eso es que a veces eh, tiene que este, pensarlo y después seguramente eh, se anima porque lo que nosotros le decimos Este, más cuando ya la persona ha estado por otros lugares, es que no tiene nada que perder y sí tiene mucho que ganar para el caso de que pueda, este, con la otra parte, encontrar la solución con nuestra colaboración. ¿Desde este centro se encargan de citar a la otra parte o no? ¿O escuchan al vecino que lleva el problema y lo orientan? No, no, nosotros este, no solamente lo escuchamos, sino que también eh, vamos a la casa eh, del vecino que pone la música alta, eh, conversamos con el vecino y los invitamos a ambos a venir a una mediación. Si no se da el tema de la mediación, continuamos con el trabajo por separado con ambos vecinos para ver si hay una posibilidad de modificación de esta costumbre, de este hábito y una consideración hacia los otros vecinos que de este con esta música tan alta y en especial en horarios de descanso, donde hay ordenanzas municipales que lo regulan, si no bajan la música, bueno, está este es, no permitiendo que su vecino este pueda tener una, bueno, una una vida en paz, un momento de descanso. Nosotros en realidad desde el centro lo que cuidamos mucho es las relaciones entre los vecinos. Hacemos mucho hincapié en cuidar las relaciones porque lo que les decimos y lo que decimos este en general es de que uno sigue siendo eh, por muchos años o por toda la vida vecino de este quien tiene a sus Eh, bueno, a sus costados o enfrente, y por eso es que eh, as, eh, colaboramos para que armonicen la convivencia en caso de que haya algo este, que, ha, eh, bueno, que ha producido una desavenencia. Les preguntamos cuánto hace que son vecinos, y a veces nos dicen 20 años, 30 años, y que tuvieron una vida, este, hasta en algunas ocasiones, han compartido eh, momentos y después hubo algo que produjo este, esta disputa. Nosotros, eh, tomando todo lo positivo de la relación, eh, colaboramos para que ver si se puede restablecer esta eh, convivencia armónica. En general, cuando ustedes hacen un análisis de los casos que han abordado, ¿cuál es el resultado que han logrado mayormente? Eh, hemos logrado un este, resultado eh, de más del 60% de resoluciones, ya, eh, o sea, de colaborar con los vecinos para que solucionen este, su situación, o por medio de la mediación, Eh, donde se llega a un acuerdo, este acuerdo a su vez es monitoreado por nosotros y si no, con eh, nuestra este, intervención, sin que se llegue a la mediación, los vecinos solucionan en esta instancia el problema este, que los ha traído al centro. María Elena, este centro un poco surgió absorbiendo también las funciones que tenía la OMIC antes. Eh, y en ese sentido te pregunto si hay vecinos que siguen acercándose para presentar quejas. Sí, por supuesto. Esta parte dentro de la misma dirección ha crecido este, también mucho este año tenemos prácticamente 200 denuncias más eh, que el año anterior está eh, desde el año 2008 está la parte de defensa al consumidor desde la municipalidad y por supuesto que sí y este, también hay diferentes eh, denuncias que los vecinos pueden hacer en, esta, en este mismo centro eh, nuestro, eh, pero eh, se trata de una manera, este, eh, ahí hay legislación y nosotros eh, aplicamos eh, la Ley de Defensa del Consumidor Nacional y Provincial, En este caso se hacen también este, audiencias de conciliación donde se trata de que el proveedor y el consumidor o usuario este, sea, eh, bueno, se le satisfaga este, el inconveniente que llevó a, que lo llevó a él a hacer una denuncia. Eh, y bueno, en realidad creo que tanto el tema de la conciliación como de la mediación son este, medios alternativos participativos que eh, prestan este, un, una gran ayuda en esto de convivir de una manera más respetuosa, más pacífica entre todos y que, bueno, este nos vamos a ir acostumbrando ¿no? a esto de solucionar eh, nuestros eh, problemas mediante el diálogo, mediante el poder escucharnos y este no de m, primera entablar este, una situación desde lo adversarial, desde el yo gano y el otro pierde, sino más bien orientado a que haya una situación de que ambos vecinos este, puedan ganar y continuar una relación adecuada. ...para el futuro. María Elena, por último, como esto es de, de sumo interés... ...para toda la comunidad, no solo de la ciudad... ...sino también de las localidades eh, de, de Olavarría... ...bueno, recordar cuál es el horario de atención... ...cómo puede hacer la gente para acercarse con alguna problemática. Eh, las este, denuncias de defensa del consumidor... ...las tomamos de lunes a jueves de 7 de la mañana a 10 y media, porque en los demás horarios están dados turnos para las audiencias de conciliación. Y este de lunes a viernes, también de 7 a 11, eh, se pueden acercar para hacer eh, reclamos dentro de el área de mediación de la misma dirección, eh, y tenemos teléfonos 418 477, y 4 18 4 y eh la dirección funciona en la calle La 2768 que es casi esquina San Martín